Se lo decíamos recién en los títulos, los trabajadores de salud pública hacen un paro parcial en el día de hoy, particularmente los trabajadores del Hospital Español, eh, van a marchar y van a reclamar por puestos de trabajo perdidos, puestos genuinos que eran cubiertos por personal de contingencia del plan COVID-19. Pero eh, no les cuento más, vamos al contacto con la Presidente, de la Comisión Interna del Hospital, Giselle Novas. Giselle, buen día. Hola, buenos días. No, quería aclarar que el, el paro es y la movilización es el día de mañana. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Dis, Disculpenme, eh, no, no, capaz no, que... No, yo me comunicar. equivoqué si tengo acá 21 a las 10 de la mañana el paro y 10 y media la movilización. Lo sí, tengo escrito eh, acá, pero... ¿Viste? Que escribo las cosas y después no las leo. No, no hay problema. El <risa> tema es que... El hospital, la, la dirección del hospital español nos comunica en una reunión que iban a cortar a partir del 30 de, de abril los 160 contratos Covid. Que muchos de esos contratos Covid que sabíamos que eran a término están cubriendo estructuras faltantes en el español, tanto de licenciados de enfermería como auxiliares de enfermería, administrativos, auxiliares de servicio, personal de de otras áreas. Eh, la faltante de, de personal, ya se había hecho un, un, un estudio con direcciones anteriores y con esta dirección que había presentado en una reunión en la gerencia de ACE, pero la estructura no ha sido cubierta y con esa inyección de personal que tuvimos en la pandemia se fueron cubriendo lo que vendrían a ser, eh, lo que nosotros decimos en, el, en la cotidianidad y, continuidad que es los agujeros que teníamos en estructura. Al caer estos 160 contratos, eh, eh, la calidad de la asistencia eh, se va a ver disminuida. Nosotros lo que hemos planteado, tanto a nivel de la dirección como a nivel de la federación, sabemos que los compañeros de federación están reuniéndose con ACE, es que necesitamos... Eh, Un compromiso desde hace real que los contratos eh, no van a caer y en el caso de que se vayan a, a, a ir, ir disminuyendo que se cubra la estructura que necesitamos. Aparte de eso, también la dirección nos comunica que perdemos un régimen de libres que teníamos en para para las áreas asistenciales, donde teníamos un régimen COVID que se había negociado en la pandemia, y un, un régimen de libre premio eh, para los compañeros que no faltan en el mes, tienen esos dos libres eh, de beneficio, eso también caería y caería también el cuatro y dos que se estaba usufrutuando en el CTI. Entonces, con la pérdida de los contratos, la caída de los contratos, la... Mmm, caída de los libres, las condiciones laborales eh, disminuyen y también es, eh, más se suma a la pérdida salarial que hemos tenido los trabajadores de la salud. ¿no? Claro. Eh, o sea que pérdida de puestos de trabajo, pérdida del régimen de descanso, pérdida salarial, es que empezó empezaron todas las pérdidas. Este, sí, la, eh, Nosotros pensamos que Le, nosotros tenemos una carta que le hicimos dirigida al presidente de la República sí. donde le explicamos la situación puntual del Hospital Español que no difiere de la situación del resto de los hospitales a nivel de Montevideo y a nivel del interior, ¿no? Porque estamos en comunicación con todos los compañeros y más o menos la situación es la misma. Pero eh, nosotros insistimos... que para las autoridades de hace y para el presidente de la República, el personal de la salud, eh, para nosotros somos descartables, porque mucho aplauso, mucho reconocimiento a la pandemia, que nos supimos poner la camiseta y afrontar todos estos dos años de pandemia, donde tuvimos compañeros que, que fallecieron y compañeros que están... con problemas de, de salud y, y certificados por estrés y todo lo que, que sabemos que nos pasó y ahora viene solamente el recorte, recorte, no se cubren las vacantes y nosotros necesitamos cubrir las vacantes porque tenemos que trabajar con la estructura que se necesita, no solamente en el hospital español, no en todos los hospitales. Eh, Giselle, una pregunta, porque la, la, la vez pasada, este, no sé si fue la semana pasada que hablamos contigo o la anterior, eh, no, la semana pasada no porque fue la, la, la semana de turismo, sí, eh, la anterior, sí. este, hablábamos contigo, ustedes decían que, bueno, estaban preocupados con esta misma situación, pero estaban planteando un plenario nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Eh, sí. Si esta situación no amerita un plenario nacional y una movilización general, no sé que puede. qué puede. ¿Qué pasa? No, no lo resuelve la Federación eso. Eh, la Federación creo que se iba a reunir el directivo nacional. Nosotros el día cuatro de abril presentamos un documento formal desde la comisión interna del español. que fue votado, diciendo que necesitamos un plenario urgente para empezar, para tomar medidas ya, y también para ver el tema que se nos viene eh, la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Porque este dos por ciento que anunció el presidente es totalmente irrisorio, ¿no? Es una falta de respeto, uh -huh. porque con todos los agujeros estructurales que tenemos en los hospitales, el recorte de contratos que se viene que obvio que sabíamos que Los contratos eran a término, pero lo que esta comisión interna denuncia y, y también eh, ha, lo ha pedido en varias bipartitas, es que se cubra la estructura que tenemos faltante en el hospital. No podemos tener compañeros que fallecieron hace dos años cubiertos por un suplente. No podemos tener compañeros jubilados que también están siendo cubiertos por un suplente. Y ayer... Eh, nos comunica la dirección que la jefa de, de Recursos Humanos renunció, que fue una compañera que vino desde hace, sí. que ganó por concurso, o sea que otra vez nos quedamos sin jefe de personal, con lo que implica no claro. eh, la jefatura de personal, donde están las horas, donde están el tema de, de, de, de, del salario, de las licencias, de los libres por feriado. Bien. Bueno, Giselle, quedamos eh, a la orden. Entonces mañana estaremos reiterando esta convocatoria. Entonces porque ustedes, entre otras cosas, convocan incluso a la, al, a los usuarios, a, a la opinión Nos, pública general, nosotros, ¿no? No, sí. Nosotros convocamos a usuarios, convocamos al, al resto de las comisiones internas de Montevideo, obvio a toda la federal, todo el directivo nacional y y nosotros obvio que queremos un plenario nacional pero tenemos que salir a la calle y, y movilizarnos porque el tema del recorte no ha sido solamente en el hospital español ha sido a nivel a nivel nacional muy bien Giselle muchísimas gracias no gracias a ustedes